Te saludamos Matías Traversi y Fabián Pérez. ¿Cómo está ese tobillo después de la final? Un abrazo grande, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Y bueno, ¿qué va a ser? Ahí está el tobillo ahora recuperándose, así que por suerte eh, en el partido me molestó poco, así que no, no tuve ningún inconveniente para jugarlo. ¿Había que jugar, Andrés, sí o sí? Sí, la verdad que sí. Bueno, el día anterior obviamente... Eh, la verdad que me sentí un poco frustrado por de vuelta tener problemas con el tobillo junto antes de, de una final tan linda como la que tocaba jugar. Y bueno, traté de, de ese día de rehabilitación, tratar de hacer todo lo posible como para poder jugar y estar al 100%. Y bueno, por suerte, gracias al cuerpo médico y al oficio, eh, llegué, llegué en buen estado y sinceramente la entrada en calor me molestó un poquito, pero después ya ya lo sentí, así que muy bien a ver Chapu, coincidís con esto eh, tu torneo fue de menos a más tal vez en el primer partido te cargaste de faltas en el segundo ya empezaste a tomar confianza con el tiro y a protagonizar con mucha energía distintas situaciones del juego y el de ayer entre conversiones, bloqueos, rebotes importantes, terminaste cerrando, teniendo en cuenta además cómo estaba tu tobillo, una, una actuación muy, pero muy buena, no solamente desde el punto de vista individual, porque como equipo también contagiaste a partir de toda tu energía mucho, al menos desde aquí lo vimos de esa manera. Eh, ¿Crees que fue así? ¿Lo viviste de esta manera, Andrés? Sí, bueno, la, la verdad que empecé muy mal, ¿no? Eh, haciendo faltas rápidas, eh, alguna un poco bastante eh, rigurosa, digamos, para mi entender, eh, pero bueno, eh, pasó eso y ya está, ¿no? Y después en el segundo partido mejoré un poquito, pero bueno, lamentablemente eh, me doblé un tobillo en un momento en que estaba bien, me encontraba bien y estaba encontrando el juego. Y después en el tercer partido, bueno, la verdad que mejor imposible, creo que obviamente el talento y, y, y, y el juego... Eh, lo, lo puso obviamente Rudy y, y Sergio Rodríguez pero bueno, yo creo que le puse ese plus que, que por ahí siempre me dicen que puedo llegar a tener ¿no? que fue un poco de, de energía, corazón y tratar de, de ganar partidos que a veces en lo táctico cierra como se cerró el partido de ayer de los dos equipos ¿no? y a veces hay que ganarlos de otra manera ¿no? Galle, lo puede saludar al Chapuno Sioni Bueno, primero bueno, felicitarlo ¿no? a Marcelo Andrés porque realmente ha hecho una carrera no Así es cuando te veía Chapu eh, uno, uno no deja de emocionarse con ciertas cosas no y, eh, y la verdad sinceramente que mientras estaba jugando los últimos minutos eh, en el campo de juego y cuando desde tu energía eh, empezaste a contagiar a la defensa y con los tapones que fueron tremendos eh, empezaste a contagiar al equipo entiendo que te pagan para eso entiendo que ...que es tu forma de jugar... Eh, ...pero uno no... no ...yo, yo separo en ese momento todo... Y, ...y digo... ...el tipo tiene un corazón y tiene un espíritu... ...y contagia... ...y hace que, que, que los rivales cuando van al aro... ...rivales más altos que vos, más grandes... Este, ...bueno, piensen dos o tres veces... ...si van por tu lado... ...si tiran la pelota como la tiran... Eh, y, y, y, y, ca ...y cada vez tenés más años... ...y, y cada vez tenés más partidos... ...y, y te pasan cosas como te pasó pasado en el Tobillo la verdad no dejo de emocionarme y, y, y te quiero agradecer profundamente el hecho de que a mí me gusta mucho agradecer a las personas que dignifican la profesión y vos dignificas la tuya con cada uno de tus saltos. Realmente, Chapu, felicitaciones por este segundo título en dos torneos con, con un equipo tan importante como el Real Madrid a esta edad tuya y en busca de más cosas, ¿no? Porque la Liga, la Liga se ve y, y también la la Euroliga, eh, en Real está con, con un gran paso, así que realmente de todo corazón sabes que lo pienso así te, te mando un gran abrazo y te felicito, chapu. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que obviamente tus palabras las recibo muy bien porque vos me conoces bien como, como soy, ¿no? Fuera y dentro de la cancha, eh, sabrás que, que a veces <ríe> peco de revoluciones, pero eh, creo que muchas veces me ayudó más que me perjudicó, ¿no? Así que, que bueno, muchísimas gracias y... Y bueno, siento el deporte así, siento el basquete así y es una manera de, distinta de, de ver este juego, ¿no? Y creo que también es válida. ¿Y, y cuánto más cómodo, metiéndonos en el juego, cuánto más cómodo te sentís jugando como alero? ¿Cuánto más liberado estás este, en defensa, obviamente, porque jugás con alguien de, de, más de tu tamaño, pero en ataque la, la posición del de, de alero también te sienta muy bien, ¿eh? Sí, bueno, la, la, la verdad que como estoy jugando ahora, bien. Digamos que me siento cómodo y, y obviamente eh, fue cambiando mi juego y mi físico y obviamente cambiando la manera de, de ver las cosas, ¿no? Pero pero bueno, la verdad es que contento y, y feliz porque soy un engranaje madre de un gran equipo. Eh, digamos, eso es lo que yo estaba buscando. Estaba tratando de, de poder encajar en un equipo eh, perdiendo protagonismo porque sinceramente no quería tanto protagonismo como tenía en el Vascoña que por ahí muchas responsabilidades y tiros tenían que pasar sobre mis manos y eso no no no siempre fue mi carrera así mi carrera fue mucho más de, de, de, de como estoy ahora no ser un engranaje y ayudar a este equipo y creo que lo estoy haciendo de la mejor manera posible que, que me da mi, mi, mi talento o, o mi forma de jugar no así que qué bueno feliz y ojalá que esto siga no ojalá que que podamos seguir avanzando y poder conquistar la Euroliga, que es el, el, el caramelo que, que estamos buscando, ¿no? Chapu, ¿cuál fue el momento del partido? A ver, ¿qué foto te queda? A mí me queda una imagen, varias, entre tantas. Contame cuál es la tuya, porque me queda la tapa que le pones a Place, me queda el triple de Alex Sabrine, me queda la última conversión de Chacho que... A... Aprovecho una cortina, creo que fue de Masiulis sí. Que se mete por la derecha y define con una fantasía tremenda... ¿A vos qué foto te quedó desde adentro de la cancha en este campeonato? mira la foto que me quedó es el triple que mete Navarro... Que la no. verdad me hizo, asu me hizo asustar demasiado... Porque veníamos de seis puntos de diferencia... Más o menos encaminado el partido... Y de repente Navarro mete una de esas bombas... Que está acostumbrado a meter increíbles... Y la verdad que se me paró un poco el corazón, porque uh -huh. pensé que entraba Navarro... <ríe> ¿Le llamó la atención la ese de ingreso Puebla. de Navarro con, con Abrines y sin base? Porque en ese momento eh, Barcelona no tenía ningún base natural. ¿Llamó la atención a ustedes? ¿Lo, ¿Lo esperaban al menos que Xavi Pascual les proponga jugar sin ningún base y con tres perimetrales, dos escoltas? No, la, la verdad que no. Eh, nosotros no, no teníamos ningún plan de trabajo ni... ni... ...de juego antes del partido... ...pensamos en eso, en ningún momento... ...pero bueno, son decisiones del entrenador... Y, ...y él tendrá sus motivos... ...y obviamente él lo habrá pensado bien... ...y no creo que haya sido una una decisión... ...tomada, tomada a lo de quiera ...yo creo que que obviamente que, que él lo ha pensado... ...y pensó que era lo mejor para el equipo... ...y bueno, el partido fue muy parejo... ...también es, es muy fácil ahora decir... ...que por ahí se pudo haber equivocado en esto... O ...lo otro, un entrenador o el otro... ...y te pone a pensar... ...la diferencia no fue muy grande... ...y estuvo, estuvieron ahí nomás de ganar... ¿no? ...así que... Eh, ...es muy relativo también... ...si, si falló o no falló lo táctico... ¿no? ...yo creo que en un momento... ...se tiró todo lo táctico... ...se tiró todo... Eh, ...el tablero sobre sobre el suelo... ...y se empezó a jugar... ...por jugadores... ¿no? Eh, si, si, ...al fin y al cabo... ...este deporte es eso... ...al fin y al cabo... Lo, ...los que terminan ganando perdiendo... ...son los jugadores... ...esa es la realidad... ...a veces lo táctico ayuda bastante puede ayudar por momentos, pero al final es como la de ayer. Uh -huh. Si vos ves el partido al final, no es un partido táctico como para mirarlo y disfrutarlo, sino más bien una competición de, de un equipo con el otro que quiere ganar dos grandes plantillas que, que quieren llevarse un título, esa es la realidad, ¿no? Donde no había candidatos. Eso, sí, sí, la verdad es que no había ningún candidato. Acá el que apostaba por el Madrid o el Barcelona era solamente por ser favorito eh, y ser fan de, de, de, del equipo, porque sinceramente estaba muy complicado dar un ganador, esa es la realidad y se terminó en un final como como está acostumbrado el Barcelona y el Madrid, ¿no? siempre muy parejo los últimos años y así se terminó. Chefos como bueno eh, fue toda una decisión ¿no? la de la de volver al básquetbol español y esta temporada también como siempre tenés <risa> alguna oferta que te llega de, de la NBA pero para que la gente sepa eh ¿Qué significa jugar el Real Madrid? ¿Y qué es el Real Madrid? ¿Y cuál lejos está de un equipo de NBA? ¿no? Bueno, la, la verdad que jugar en el Madrid es algo totalmente diferente. Eh, obviamente no es por el básquet en sí, eso está claro. Eh, el Real Madrid es una institución dentro de Madrid y España que es muy grande. Y sinceramente a mí me sorprende, porque el nivel organizativo, el nivel económico la manera de, de, de, de ver el, el negocio de, de, de lo que es el fútbol, de lo que es ir al Bernabéu a ver un partido, lo que es el marketing, eh, lo que pueden lograr las estrellas y lo que pueden lograr... Eh, de, es increíble. La verdad que hay que vivirlo, ¿no? Y bueno, por suerte lo he podido vivir. Eh, agradezco esta oportunidad porque sinceramente estoy viendo algo que, que no estoy acostumbrado. Y, y compararlo con la NBA... ...es muy difícil, ¿no? Porque sí, tenemos un trato NBA... ...y sinceramente tenemos el mejor cuerpo técnico... ...el mejor cuerpo médico... ...las mejores inst instalaciones... ...tenemos todo a nuestro servicio, ¿no? ...pero obviamente depende mucho más de lo que haga el fútbol... ...que lo que hace el básquet, esa es la, la, la realidad... Claro. ...pero el, el, el, el equipo de NBA es un equipo NBA... ...es una, algo que solo hace básquet, ¿no? ...esto depende también de, de, del, del fútbol... Pero el Vázquez, bueno, no deja de ser una parte muy positiva del Madrid, que obviamente le está dando muchos títulos y que la gente está muy feliz. Hoy, por ejemplo, tuvimos recibimiento y había mucha gente esperándonos y, y fuimos a la Diputación, al Ayuntamiento, que bueno, sería la Municipalidad y la Casa de Gobierno y la verdad que el recibimiento es como si, si fuéramos algo importante, ¿no? Así que, bueno, es, es, es, es una experiencia llamativa, podríamos decir, a mi edad sobre todo. Chapu, eh, la pregunta tiene que ver con el festejo del final. Había mucho contenido adentro tuyo en, en la descarga del final y ese gran festejo que hiciste con todos tus compañeros y donde lo agarraste a Facu y, y lo abrazaste y le agarraste la cabeza y le diste un beso y te quedaste ahí un rato abrazado a él. Bueno, sí, siempre es la de todo, no, es mezcla de sensaciones, ¿no? Y uno le, le gusta este deporte, le gusta todo, pero le gusta festejar y le y te gusta llegar a, a un objetivo, porque uno trabaja tanto y sufre tanto junto a la familia, junto a tus hijos, dejar mucho tiempo a la familia en casa, estar muy poco con tus hijos, viajar para todos lados, eh, recibir crítica de un lado, no recibir crítica de otro lado, es, es todo un cúmulo, ¿no? Y obviamente cada vez que se gana se festeja y se festeja bien, esa es la realidad, eh, es el que, que diga que, que no siente una inmensa alegría cuando uno consigue un tipo, es mentira, ¿no? Y, y sinceramente, como te digo, este año como no iba bien el Madrid, ob obviamente que se, se criticaba mi edad, mi ficha y todas estas cosas, entonces obviamente uno cuando festejar eh, lo festeja a lo grande porque, bueno, hay cosas que ob obviamente uno va acumulando y sale, ¿no? Esa es la realidad. Fabi, hablamos un ratito... ¿Qué? No, nos venimos un poquito para acá con el chapu y hablamos de la claro, de... Claro, una sola de una, una sola como vea como vea facundo ah, ¿no? bien, dentro bien. de lo que es la liga la liga bueno. se ve de la liga endesa este, independientemente de lo que es el Madrid obviamente eh, hay jugadores que, que, que tiene Facundo tiene adelante dos jugadores que son tremendos eh, y, y que han jugado en los mejores equipos y que juegan en la selección española Pero cómo lo ven en relación a lo que es la, la liga, ¿no? Este, para aquellos que por ahí no están tan eh, cercanos a, a esa liga, a la liga española, eh, y, y ven que Facundo juega poquito, o entra en un cierre de cuarto, o a defender una pelota, o 18 segundos, o juega un minuto. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ven Ossioni a Facundo Campasso dentro de toda la competencia? Si está como para jugar, si tiene el nivel... Eh, bueno, nada, que nos cuente cuál es su visión de, este, de esta primera experiencia que está haciendo Facundo Bueno, la verdad que Facundo yo lo veo muy bien Se ha adaptado muy bien eh, Obviamente los minutos no son minutos grandes eh, Por el momento, porque bueno Tiene dos jugadores de primerísimo nivel Censillul fue elegido, creo que el tercer mejor jugador de la Euroliga eh, Sergio Rodríguez el primero sido el segundo, así que imagínate que que está compitiendo con dos bases que están entre los cinco mejores jugadores de la Euroliga, de, de, de la mejor competición europea, eh, así que está en una posición que obviamente no, no es 100% favorable para jugar minutos, pero a lo que yo lo veo en entrenamiento, adaptaciones, eh, eh, cómo se adaptó al grupo, cómo se adaptó al, al, al, al, al, a la vida en Madrid y todas esas cosas, eh, está muy bien, está muy tranquilo y obviamente que que por ahí tendrá sus antibajos, obviamente que en algún momento estará eh, un poquito más eh, deprimido porque no jugar, pero otra vez está muy contento porque, bueno, le van saliendo las cosas, ¿no? Entonces, yo lo noto bien y no tiene ningún problema, y obviamente que jugar minutos eh, grandes por ahora capaz que le sea un poquito difícil por la situación que, que él no la controla tampoco, no es su problema. Yo creo que él está dando los entrenamientos, sinceramente, a un nivel alto... Y, y, y él con minutos estaría fácilmente siendo uno de los mejores bases de la liga, de la ACB. Lo que pasa es que, bueno, es complicado también llegar y, y, y hacerse un lugarcito, ¿no? Sí. Ah, cualquiera de los dos, Sergio, podría jugar de titular en cualquier equipo del mundo, ¿no? Naturalmente. Sí, son, entran titulares a veces juntos acá en el Madrid. Sí, sí, que sí, El Madrid en este momento está entre los cuatro mejores equipos de, de, de Europa. Entonces, bueno, a veces entra Sergio con Sergio juntos o a veces entra Sergio Jul de base y Sergio entra de, del banco. Vos imaginate que dejando a, a, al MVP de Euroliga el año pasado en el banco y entra por detrás de Sergi eh, Jules <ríe> así que imagínate el nivel de base que, que tiene este equipo por eso eh, no es fácil que Facu juegue 15 o 20 minutos que sería lo, lo ideal, no, esa es la realidad y además Chapu con el nivel que, que, que sostuvo Jules en, en, en el arranque y hasta el segundo partido, naturalmente ayer hizo un muy buen juego pero venía teniendo eh, números y una actuación preponderante en, en, en esta Copa del Rey me gustaría que nos hagas una evaluación de algo que tal vez motorizaron ustedes para cambiar un poquito el microclima de la Copa del Rey y del Real Madrid eh, con respecto a varios pedidos que vinieron haciendo desde la selección argentina y que paulatinamente se fueron materializando con la nueva gestión de la Confederación Argentina de Básquetbol. Pero me quiero detener en el tema de Sergio Hernández como entrenador, a quien conoces mucho, Chapu. ¿Qué, qué análisis te merece esto? Porque contigo no tuvimos la chance de charlarlo todavía y queremos preguntártelo. Bueno, la verdad que vamos a decir de Sergio, ¿no? Sergio creo que no tiene... Eh, no hay que decir muchas eh, cosas porque ya ya se conoce lo que es como entrenador, como persona, eh, como, como como entrenador dentro y fuera de la cancha. Así que muy feliz, ¿no? De, que, de una persona así, que siempre fue muy positiva para la selección argentina. Es un entrenador que creo que lleva más años... Eh, en la selección argentina, y así que, ¿qué vamos a decir? La verdad que me parece una decisión correcta, me parece que, que lo que está pasando dentro de la CAP me parece muy bien, está mejorando todo de a poquito, obviamente están las dificultades normales de, de, de haber tenido por ahí un pasado eh, bastante oscuro, entonces obviamente acomodar la CAP no es tan fácil, Y bueno, se va acomodando de a poquito y se elige a un gran entrenador como es Sergio, que, que sinceramente para mi gusto es uno de los mejores de la Argentina, así que no no hay ningún tipo de duda, ¿no? y independientemente de, de este concepto que vos acabas de, de dar de, de Sergio, eh, sé que es muy pronto, sé que tiene la cabeza en otro lado, pero no cerraste todavía la puerta a la selección, ¿verdad? Eh, no, todavía no, la verdad que ni lo ni lo, ni lo he pensado ni, ni me he sentado a, a ver qué voy a hacer Sinceramente estoy tratando de disfrutar este año con el Madrid Que creo que eh, hacía tiempo que, que, que estaba tratando de, de poder estar en esta situación Y bueno, por suerte estoy, así que lo más correcto y lo más fiel que puedo hacer a mí mismo Es solo pensar en el Madrid y la selección cuando termine eh, eh, hablaré o tomaré alguna decisión Bueno, bueno, bueno, bueno. Este, es bueno. Es bueno por lo menos que esté la ventana abierta, la puerta abierta, porque va a ser un torneo muy complicado, muy difícil, eh, y uno siempre tiene ganas que... También, por otro lado, como dicen ustedes, o decían ustedes, o, o manifestaban en algún momento, como digo usted y a los jugadores de la selección, que hay que ir dando paso a, lo, a, lo, a los nuevos jóvenes, ¿no? Pero en un torneo donde, este, como este de México que todavía no sabe bien dónde se va a jugar, pero que se va a hacer en México, aparentemente, eh, digo, eh, con poquitas plazas, dos, para ir a los Juegos Olímpicos, siempre hay que ir con lo mejor, y teniendo en cuenta el nivel tuyo, en, en esta competencia tan importante como la Copa del Rey, habiendo ganado la Supercopa, y como está jugando en la Euroliga, y como está jugando en la Liga CB, siempre está bueno contar con la presencia para mí, el mejor alero que tiene el básquet que tuvo y que tiene el básquetbol argentino que es el Chapo bueno, eso es, es discutible a mí me gustaba mucho de la fuente, ¿qué quieres que te diga? pero bueno <ríe> el, sí, a mí también Esteban. me gustaba mucho de la fuente pero <ríe> considero que el <es> mejor <ríe> en la historia sí, del la argentino que, sos vos la verdad que Esteban eh, a mí siempre me gustó su forma de juego y, y, y siempre lo traté de aprender de él cómo pasa la pelota, pero bueno me quedé en ese capítulo, digamos <risa> y después bueno con con ir al torneo como te digo ya lo lo pensaré y obviamente que hay que ir con lo mejor que tengamos y obviamente que también hay que dejar eh, un espacio también a la a la nueva generación porque bueno creo que que ya hemos hecho demasiado hemos hecho mucho y ojalá que podamos seguir haciendo no eso es cuestión de de ver qué qué dice el cuerpo el físico y la cabeza también veo la tapa que le pusiste a Place, a tu ex compañero, y realmente no entiendo cómo llegaste hasta tan arriba Andrés, porque lo, lo mediste, lo conoces, sabía que sabías, intuías que podías definir de esa manera como para quedarte con un balón tan importante en, en el, en el desarrollo del partido de ayer. qué sé yo, las la etapa la obviamente hay que ir y muchas veces te comió una volcada en la cara esa es la realidad el partido anterior me había comido una de sabanés sí sí y, sí. y me comí un volcadón terrible que fue eh, la seguramente de la copa y, qué sé yo, hay que ir si uno no va eh, no no va a encontrar nada esa es la realidad del suelo no no se, no se no se ven cosas buenas esa, si no son chico o como Facu que puede andar por el suelo robando pelotas Hay que ir y ya está, a veces te puede pasar lo que me pasó contra Juventud o a veces puede pasar lo que pasó ayer contra el Barcelona. Chapu, gracias, un abrazo grande a, a seguir disfrutando del título, a seguir disfrutando de este buen momento y además también está bueno eh, cambiar el rumbo, decidir, ¿sí? cambiar, buscar una alternativa y que ese, esa planificación que ustedes siempre la proyectan a corto plazo porque son 8 o 10 meses donde viven el día a día, las cosas empiecen a salir bien porque es buena la predisposición, se va tomando confianza y, naturalmente, se ven muy buenos resultados y esto quedó materializado en, en este último fin de semana y para nosotros fue una alegría muy grande poder verlos a ustedes en la Argentina y, y bueno, disfrutar un ratito también de, del campeonato del Real de Madrid y lo bien que jugaron, además. Bueno, muchísimas gracias, un saludo muy grande y, como siempre, un gusto hablar con ustedes. Chao, chao, un abrazo para la familia, un beso, Saludos, gracias. Chau, chau. El Chapuno Sioni, desde Madrid, eh, terminando de festejar en el...